otro Lado a Karina Lombardi con el móvil en vivo desde Río Ceballos con esta iniciativa del gobierno provincial hecho en Córdoba. Karina, ¿cómo va? Hola, a l i hola a todos los presentes de Analizados. Así es, estamos con el secretario de Comercio, Juan Pablo Inglés. Y si no, voy a estar también un poquito contando sobre este desarrollo. Buenos días, Pablo, Juan Pablo. Bueno, muy buenos días. En primer lugar, saludar a todo el equipo y saludar a todos los oyentes, a los vecinos y las vecinas. Estamos muy contentos, estamos muy contentos porque hoy venir a inaugurar este programa hecho en Córdoba, en Río Ceballos, significa seguir esta, esta mirada que tenemos, que es una mirada federal de llevar cada una de las iniciativas a lo largo y a lo ancho de la provincia. Y hacerlo aquí significa el puntapié para iniciar una agenda de inauguración, de revalorización de lo nuestro, en este caso de la producción, de las pymes, de los emprendedores, en todas las zonas turísticas. Río Ceballos, al igual que otras localidades que son turísticas, Recibe mucha gente que viene a visitar la ciudad y la comunidad. Y nosotros tenemos que aprovechar esa oportunidad no solamente para mostrar el potencial que tiene Río Ceballo en la producción, y hablamos de aquellos emprendedores, emprendedoras, industrias y pymes que producen alimentos, sino todos aquellos que producen otro tipo de productos que nada tienen que ver con los alimentos, pero que también son nuestros y que sin duda marcan la generación de empleo de nuestra ciudad y de nuestra provincia. Por eso, la verdad que estamos muy contentos de que hoy Río Ceballo sea la primera localidad. De la zona turística en tener sus góndolas y vamos a avanzar con el comercio más chico y vamos a avanzar en programas de capacitación y de acompañamiento financiero para nuestros comercios, nuestras pymes, nuestras industrias, para que también nuestros consumidores tengan nuevas ofertas y también encuentren mayores descuentos. Bien,、yes. se prevé realizar、eh, 300 aperturas con este tipo de góndola. s Esta sería la segunda en toda la provincia porque sabemos que en Capitán de Sal también se abrió una góndola con los productos de ciudad en Córdoba. En realidad, tenemos previsto, justamente, y lo decía, s 300 góndolas en lo que son las grandes superficies. Nosotros, esta es la primera en lo que es la agenda de la zona turística, pero en realidad ya llevamos 70 inauguradas en el interior. d e s p u e d o hablar de Belín, r de Villa María, de u n Cativo, de Colonia Carolla, de Despeñadero, de, es decir, de muchas otras localidades que e s t á n sumado. Pero la zona turística arranca acá. ¿sí? Y lo mismo que también hemos inaugurado otras tantas en comercios más pequeños, que no son supermercados. Es decir, Hemos inaugurado 70 supermercados y otras tantas en comercios más pequeños. Y a su vez, la tienda oficial del Mercado Libre. Una tienda oficial que hoy ha subgirado en ventas a cualquier tienda oficial argentina. que Hemos tenido más de 300.000 visitas en menos de un mes. q u El e 60% de los productos cargados pertenecen a emprendedores y a emprendedoras cordobesas del interior cordobés. Y que hay un dato muy significativo: más del 50% son mujeres y jóvenes. Eso para nosotros es muy importante. Porque quiere decir que le estamos generando oportunidades principalmente a nuestros jóvenes, pero también a nuestras mujeres. Que este programa, como cada uno que establece el Ministerio de Industria, de la Comercio y Minería, tienen que tener una mirada de perspectiva de género. Bien. En relación a, a los productos que hoy están ya puestos en las góndolas, dijiste más o menos que eran 2.000 productos. ¿Ese número se va a estar incrementando? Sí, por supuesto. Ese número se tiene que incrementar con nuevos productores que deseen ingresar a las góndolas. Pero principalmente con productos de Río s e v a d o Es decir, lo que tenemos que lograr acá, y tenemos el fuerte acompañamiento de la Cámara de Supermercados y de todas las sucursales y cadenas que son cadenas regionales y cordobesas, como el caso de Cordier, la posibilidad de que aquel emprendedor, aquella pyme que desee comercializar dentro del supermercado, la Secretaría de Comercio se va a sentar al lado para generar las mejores condiciones que necesita realmente esta pyme para poder ingresar. Y esto no solamente va. En la forma de pago, eso s i no también va en aquellas exigencias que las grandes superficies la exigen y que la Secretaría de Comercio pone a disposición todo lo que haya que poner para que esa firma cumpla y tenga esas exigencias y pueda ingresar a, la, a, la, a las góndolas. ¿Cualquier emprendimiento puede ingresar o tiene que cumplir una serie de requisitos y por otro lado también consultarse sobre las capacitaciones que están brindando para e la c o m p a ñ a m i e n t o Bueno,、eh, efectivamente, si nos referimos lo que es el alimento, Lo principal es que tengan todas las habilitaciones y todas las exigencias que el código alimentario, el alimentario、eh, exige, ¿no? Principalmente lo que es el RNI y el RNPA. Nosotros tenemos la dirección de alimentos en nuestro ministerio y hemos capacitado a 200 emprendedores en a obtención de esa certificación. Eso es requisito fundamental para estar en la b ó n d o l a ¿Por qué? Porque el supermercado, el comercio necesita darle cierta seguridad al consumidor de poder consumir un producto que está chequeado, está controlado. Después, ese sería el impedimento principal. Entonces, después, lo otro es tener un código de barra. Hemos hecho、eh, eso, la Secretaría de Comercio lo, lo absorbe, es decir, le v a a b r i entre s a s posibilidades, pero después pueden ingresar. Y en cuanto a las capacitaciones, nosotros tenemos una agenda anual y permanente de capacitaciones que todo emprendedor, emprendedora, esté en este programa o no esté, puede acceder y puede informarse a través de la página de la Secretaría de Comercio. Pero a su vez, vamos a lanzar una agenda digital para las pymes. Una agenda digital de capacitaciones para pymes, donde vamos a estar haciendo un fuerte trabajo, ya puntualmente con Río Ceballos, no con otras localidades, con Río Ceballos, para brindarle a todas las pymes, a los comercios, a los emprendedores, de manera directa, capacitaciones destinadas a revalorizar y mejorar su, su competitividad a, a partir de la comercialización, e el n comercio electrónico y los procesos digitales. Secretaria, la última, ¿cuál fue el impacto que, que tiene este lanzamiento? Considerando b、bueno, u el n o e año de pandemia que transcurrió y que en realidad todavía seguimos transitando en este 2021. Sin duda, yo creo que si hubiéramos estado en otro contexto, h a sido muy difícil poner en marcha este programa. La pandemia ha sido una de las cosas que nos ha brindado esta oportunidad, principalmente de entender que teníamos que trabajar de manera conjunta, provincia, municipio y sector privado. Después, en segundo lugar, generar esta conciencia de revalorizar lo nuestro. En la pandemia vimos que muchas parcianas se bajaron. Vimos que muchas empresas hicieron esfuerzos extraordinarios para salir pagando sueldo. Entonces, era momento en que la provincia y los municipios revalorizaran el esfuerzo de las pymes y de esas pymes que generan empleo. Por eso nosotros decimos: consumir un producto en Córdoba es consumir empleo, es generar y apostar al desarrollo económico de una pyme, que sin duda apuesta al desarrollo económico de una comunidad. Y eso es justamente la sinergia que genera un programa de este tipo, pero siempre haciendo el d o l e n t r e el sector privado y el sector público, si no, no s puede. Muchas gracias, secretaria. No, nada, muchísimas gracias a todos ustedes. Aldi, si te no, parece, no, nos ¿Cómo? vamos con el i n t e n d e n t e Eduardo v a l d a z i que nos está esperando, haciéndonos el aguante para poder tener sus palabras en este ¿Sí? momento. Dale, perfecto, sí, Cari. Bueno, buenas, buenos días, Edu, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buen día. h o l a q u e r i d o s oyentes de Radio Nexo y todos los integrantes de esa prestigiosa radio de Villa del. Bueno, primero que nada, felicitarte por, por tener en esta ciudad、eh, la primera góndola de eso en Córdoba y también c o n s u l t a r t e cómo lo ves desde el lado del productor local. Sí, con mucha expectativa, con muchos mucho desafíos, tanto de nosotros como de los productores, de que tengan esta posibilidad de comercializar sus productos, que lleguen al común de la gente, me parece. Y no solamente a través de las góndolas, sino también a través de la. la, la, la, la, la, la, la, la De lo digital, o sea, de estas planillas digitales que podemos llegar a tener. Así que me parece importantísimo, creo que es algo que, que estamos aportando, algo novedoso y algo que b、bueno, u estamos n o e compartiendo con el gobierno de la provincia. Bien, acá en p e o Sevaldo precisamente hay mucho productor de todo tipo de, pro, de productos, ¿no? ¿Cómo va a estar acompañando el municipio en ese sentido para poder ingresar a este lanzamiento? Seguramente fue una fuerte campaña de difusión y de convocatoria también para explicarle en qué consiste en lograr que se capaciten, que puedan encontrar esas cadenas de comercialización, ese conocimiento y, sobre todo, que tengan la posibilidad de un crecimiento. Me parece que es lo más importante. Hoy la pandemia no, nos, nos enseñó que no podemos salir solos, que significa. Fijar nuevas estrategias, y bueno, para eso estamos entre la provincia y el municipio, y aquellos emprendedores, aquellos productores locales. Tenemos que aprender que, que tenemos que, ir, tenemos que ir, salir adelante. Y bueno,、eh, a través de esta experiencia, a través de esta política,、eh, ojalá pronto, digamos, que t e n e m o s mucho más punto de ondula y también en, los, en, los, en los, aquellos negocios de cercanía, también que tengamos la posibilidad. Por eso digo, es muy importante el, el, el puntapié o el inicio de esta. De esta campaña, de este programa que, que lo veo con mucho beneficio, y no solamente los productores, sino también, recién lo conversábamos con, con Juan Pablo, también la, la disminución en el costo a nuestros consumidores, que también va, es otro de los beneficios que, que tiene este programa. ¿Y en quién pensaba entonces poder abrir más g ó n b o l a s en los distintos puntos de l o c a l i d a d Sí, sí, sí, seguramente. No solamente b ó m b o l a s sino algún otro comercio que también quiera, porque es distinto. Eh, eh, eh, está de, destinado a cualquier rubro de, de producción, o sea, desde de textil, desde de, de construcción, desde de alimenticio, vestimenta, zapatos y también, sobre todo, aquellos de productores del, del, de la economía regional, que tenemos muchos productores de cerveza, de dulce s casero, s de farificación casera, así que me parece que es muy importante. Lo que sí, bueno, el desafío es que. Que nos,、eh, nos ayornemos también a toda la, la normativa que tenemos como municipio, nos visibilicemos también y, bueno, nosotros con toda esta herramienta potenciar. Y ojalá, como te decía Reyes, ojalá dentro de un poco de tiempo digamos,、eh, hablemos del éxito de este, pro de este programa. Muchas gracias, mi tenente. Gracias, gracias, Karina. Un saludo a todos, un abrazo y, bueno, que tengamos un muy feliz año y espero que sigan disfrutando de nuestra s querida s c i e r r e s Muchas gracias. acá sí Andy, el intendente Eduardo b a l d a s s i que esta propuesta provincial en realidad se suma a políticas que viene tomando el municipio. Por un lado, ya habían estado realizando una plataforma local también,、eh, visibilizando productores solamente de Río c e g a l l o y próximamente van a estar realizando ferias también barriales, presentando los distintos productos de los desarrolladores locales. Cari,、eh, te pregunto, ¿qué, ¿qué productos ves ahí? ¿Qué nombres? ¿Qué marcas? Bueno, todavía no se están viendo los productos.、Eh, hay que resaltar también que el espacio es muy acotado.、Uh -huh. eh, pudimos entrar acomodados, pero, pero bueno, todavía no se llevó adelante la presentación de la góndola final. Perfecto, bueno, completísimo como siempre, Cari.、Eh, y estaremos atentos a las novedades y cuando efectivamente esos productos ya estén oficialmente en las góndolas de, de todos estos supermercados. Por supuesto, así es. Vamos a i r de cerca esta, este lanzamiento y viendo también los productos que nos presentan. Completísimo, Cari. Un saludo enorme. Saludos a todos por allá.